Ai, ai, bueno Bueno, doncs pues aquí tenim una persona que forma part de dos projectes polítics que mos feia ganes apropar a sa illa i que totes coneguéssim si sí, és que no el coneixeu ja una és Punto de Fuga i s'altres es contra impunitat. Punto de Fuga és una publicació anticarcelària que ja dur bastant de temps funcionant des del 2005 és una publicació en format físic, impresa, i està distribuïda tant a de dins com a de fora de les presons i té una tirada de 5.000 exemplars per cada número. Després, Nais contra impunidade és un poc, forma part de la lluita anticarcelària a Galícia que conjuntament amb Pressas Galiza doncs entre Pressas Galiza i Nais contra impunitat podríem dir que tenim una trajectòria d'uns 30 anys de lluita d'anticarcelària molt potent a Galícia i mos feia ganes que mos pogués contrar els també un poc d'això llavors bueno, ell ja ho introduirà més doncs Pues hablará ahí de también de lluitas carcelarias como pasadas a papel. Tenemos aquí un par de ejemplares, él lo introducirá mejor. Res, que disfrutéis. ¿Vos dejadme Esto lo prefieres a mano. Bueno, buenas tardes y gracias a todas las personas que han tenido el ánimo de acercarse a primera hora de, de la segunda jornada. Yo lo que voy a reflejar aquí en esta tarde va a ser la presentación de algunos textos eh, que la, en la programación se han titulado dos títulos, que es Huyo Hombre Huye de Suseta Río González y también Caminando hacia el Abismo de José María Botana Cao, pero también se han acercado materiales de Gabriel Pomoda Silva así como puntos de fuga, materiales que es desde colectivos de como bien ha informado María sobre punto de fuga un colectivo que conjuntamente trabajamos con otros colectivos anticarcelarios o antirepresivos y que actualmente estamos poniendo en difusión nuevamente textos eh, pues que estaban anclados Eh, por, por circunstancias de no estar de acuerdo en ciertas formas de la difusión que se estaban llevando a cabo sobre todo en una difusión que ahora mismo pues el, el libro de Huyo Hombre Huyo lo estamos llevando a cabo con la editorial Irrinchi que este año está presente aquí en la feria del cual también se, se llevó a cabo el, el proceso de la elaboración del libro de José María Botanacao así como los críticos de Gabriel Pomoda Silva aparte de un recorrido que es una recopilación y como la el trabajo de la redición de un diario de un delincuente digo que es nuevo, o que es en su totalidad, porque la anterior edición de la editorial que lo llevaba en su día no lo hizo íntegramente, esta, la edición del texto, y bueno, pues, se ha editado, digamos, en dos volúmenes. Estamos trabajándolo ya en la imprenta, solo queda en colarlo y guillotinarlo. No lo hemos podido traer porque la primera tirada que se ha realizado son 500 ejemplares en, en gallego. Eso, por un lado, por, para explicar un poco las, las ediciones por explicar un poco el contenido y las personas de, de los autores de, de cada libro, decir que detrás de la historia de estos libros no es tan solo un Sosé o un Boti, hay muchas más personas. Más concretamente, en el libro de Huye, hombre, huye, es una, una aglutinación de pensamiento llevado de forma física escrita cuando en las cárceles del Estado español a mediados de los 90 se estaba llevando a cabo unas luchas anticarcelarias y más concretamente con un régimen que no estaba... De, ...dentro del reglamento de los reglamentos de instituciones penitenciarias... ...en base al castigo de, del aislamiento... ...que son los ficheros internos de especial seguimiento... ...eso por un lado... ...que estaban pues aparte otras publicaciones del libro... ...como fue de pachizamoro editado por Chalaparta... ...a ambos lados del muro... ...y también otro libro que sacó Chalaparta... ...de Juan José García de Valladolid... ...el libro Adiós Prisión... ...que bueno pues luego fracasó en la, en la, en la edición... De, ...de una película... Huye, hombre, huye, también ha sido un libro que se ha intentado llevar a las carteleras, pero bueno, pues ha habido líos en los guiones, luego también la editorial que lo editó en su día quería llevarse derechos de autor y cosas de este estilo, pues que está todo un proceso de de bueno, pues, saber funcionar y saber lo que se quiere, que es difundir el mensaje de las personas presas por un lado. Huye, hombre, huye, lo escribió Sosetardio González, que es un chaval de una familia gallega de, de Arteiso, que su madre tuvo que emigrar desde bien joven teniendo a toda la familia y separado de, de dos chorvos que la maltrataban y que nunca quisieron tener cuidado de sus hijos pues eh, marchó a trabajar a Suiza hasta que ha vuelto de nuevo en, en el conocimiento que tuvo a la hora de la lectura del libro que escribió su hijo, que es este, Huye Hombre Huye, del que os estoy presentando. Carrío pues comenzó a ingresar con castigos, eh, pues inhabilitándole poder estar en la calle como los demás chavales en, en su plena juventud llevándole a un reformatorio que hace unos años fue un centro social en, en Coruña que se llamaba Palavea un espacio pues que era privado de la iglesia y que llevaban unas monjas y de los cuales junto con Noelia que es otra de las chavalas que está dentro de Nice Contra Impunidad la madre haciendo ese apoyo no pues es otra chavala de las que estaba también conjuntamente con Sosé en este reformatorio. Lo malo de la historia es que Sosé por lo menos ya no se encuentra hoy en día entre nosotros simplemente en el recuerdo para, para no olvidarlo como decía el libro de huye hombre huye ¿no? pues después en el proceso de, de la rebeldía de una persona con, en la juventud que le intentan paralizar Esa rebeldía y esos actos de, de libertad lleva una conducta porque viven en, en, en el barrio de Monte Alto, en Coruña, que es un barrio pues donde digamos se ha introducido bastante el tema de, de la droga en este barrio en Coruña, que casualmente también han sido espacios donde se han ocupado lugares en, en Coruña y donde se han sacado también dineros para nais contra impunidad con comedores y así. En centrarlo con, con el ao con el autor de esta historia pues resulta que a finales de los años 80 pues dentro de este barrio que es, se había introducido la droga pues le pillaron hatta río y le metieron pues en el talego supuestamente dos años acusándoles de, de un robo sin delito de sangre de los cuales pues se eh, fueron sumando eh, a base de la acumulación de partes y haciendo una ampliación de condena de pues bueno, casi ya 21 años que se comió entre las cárceles y en diferentes cárceles. Tarrío fue una persona que, que, como titula el libro Huye, hombre huye, por un lado por los intentos de fuga, que fueron siempre un poco tanto fracasados, solo uno de ellos tuvo unas horas de poder, de, de poder disfrutar de la libertad, poco le duró porque volvió a ingresar, Primeramente pues le metieron en, en, en, a finales de diciembre, un 25 de diciembre fue de 1987 donde le metieron en la cárcel de, de Teixeiro, una cárcel a la que año tras año se lleva haciendo unas manifestaciones de las cuales están siendo siempre pues masificadas por toda la represión que, que hay también. Bueno, en esta cárcel le hicieron un parte por la conducta que estaba llevando con los compañeros de denuncia por los malos tratos y torturas en las prisiones, así como de las vejaciones de personas que dentro de la cárcel las habían calificado en un grupo de personas peligrosas, donde empezaron a calificar a todas estas personas, ¿no? De todas las movilizaciones que hubo Con, con el tema de las reformas del código penal en los años 90 desde la organización del APRE como Darío comenta en el libro, el fundador Javier Ávila Navas, también autor de un libro que se sacó también en Irrinchi, Un resquicio para levantarse, que es otra historia en papel escrito anticarcelario, pues pusieron en jaque al Estado a, en base a las dos partes que había diferentes de seguimiento en personas peligrosas. Uno era el régimen especial, que era pues para aquellas personas organizadas en bandas armadas y en este tipo de organizaciones y luego pues el otro, el disciplinario, para aquellas personas que dicen que no tienen una conducta receptadora en la sociedad. Como un agosto hubo unas movilizaciones y moti y motines en base a denuncia de este tipo de, de castigo, nueva nuevamente, pues ya para finalizar los años 90, el Estado español hizo una nueva reforma del Código Penal y además en esa reforma de, del Código Penal hicieron de nuevo un parámetro de, de, de encierro, de castigo, como os decía, no regulado dentro de, de su parámetro y de dirección penitenciaria, que eran las celdas de aislamiento FIES, de lo que se viene a denunciar bastante en el libro de, de Huye Hombre Huye o del pachizámoro como estaba comentando antes, o como el de Adiós Prisión. Esto llevó pues, a cabo una movilización en todo el Estado español con sus aciertos y sus errores donde también estaba una organización hoy en día que se mantiene viva que es la Cruz Negra Anarquista organizada internacionalmente con la ABC conjuntamente con otros colectivos como Sol Madres contra la Droga de Madrid o como en esos días como anteriormente decía María, Presos Galiza y otros colectivos que conjuntamente con las huelgas que se estaban llevando dentro de las cárceles, personas nos pusimos pues a hacer difusión con periódicos que se sacaban por entonces también que eran papeles en la calle que era El Obrero Prisionero, el periódico que sacaba La Cruz Negra Anarquista ya a finales de los 90 así pues como diferentes materiales de estos libros que se fueron sacando, las Asma madres y los familiares de todas estas personas se ponían en huelga y a hacer manifestaciones y concentraciones delante del juzgado de vigilancia penitenciaria, delante pues también de, de las cárceles para denunciar por el cese del régimen de aislamiento FIES de hecho la campaña no sólo estaba centrado en el cese de, la, de, de este tipo de, de castigo sino también se venían haciendo unas denuncias que actualmente se ha hecho la semana pasada unas concentraciones también por el tratamiento de salud dentro de los centros penitenciarios ¿no? de la situación de las personas enfermas y de que no hay un equipo para una población tan ampliada como hay en la cárcel como hay en la cárcel que bueno pues más de un 50% de las personas que están son consumidoras o, o propiamente son las que distribuyen en la calle el tipo de drogas a la que la llevado a las personas en la sociedad hasta pues bajo sus grilletes y bajo sus celdas fast eh, como decía Tarrio fue una de las personas también que se metió en este embolao, pero no fue una persona que digamos que viene amparada pues como hoy en día a, a los presos sociales, porque todos son presos a los que les califican esa etiqueta pero políticos desde nuestro punto de vista que tienen nace contra impunidad. Pensamos que toda esa problemática, como estaba diciendo, intentar dar ese empujón que tenía Tarrio por fuerza en base a denuncia. Digamos que ha sido catalogado en primeramente como un preso social porque no llevaba la etiqueta anarquista y se la ha catalogado de que se hizo una vez anarquista adentro, pero la valoración de lucha que hizo esta persona era no callarse de las situaciones y vejaciones que se veían dentro de la cárcel. Todas las situaciones que la ha llevado, de esos dos años y medio que a Tarrió se le condenaron sin delito de sangre a ingresar en prisión, fue a la continuidad de la pelea y combate que tenía continuamente en la cárcel, al ver que a un compañero suyo le estaban dando de hostias en la celda de al lado, o que conjuntamente en una organización, aunque fuese mínimamente grupal, se organizaban para poder hacer una una reflexión y ponerla en combate e intentar hacer motines de los cuales hasta uno de ellos es curioso que lograron que se acercase la que actualmente es alcalde de madrid la carmona eh, llegaron hasta el punto de, de comunicar con esta persona que se acercó a villabona e hizo una reducción de, de de grado a varias personas presas entre ellas a río a río cuando se encontraba en villabona en villabona esta alcaldesa de madrid que bueno pues las personas van cambiando y actualmente obtienen un papel de los que mucho no nos agrada así que hay que reconocer que en su día con el cargo que tenía dentro de la justicia esta persona a varias personas como ar le hicieron la reducción todo esto como estoy contando pues por la lucha que han ido llevando a cabo las personas para que les intentasen pues escuchar ...todo lo que se viene a intentar pues de que... ...no solo de que te acompañen los compañeros... ...sino también... ...lo que Amnistía Internacional, Derechos Humanos... ...las denuncias contra la tortura... ...puedan acercarse a mostrar ese acto de solidaridad... ...y buscar todas las corrientes posibles... ...en una situación que es difícil de valorar... ...o a ver a quién es el valiente... ...que puede catalogar a una persona como un arrepentido... ...o como le quieran llamar... ...por hacer una solicitud de indulto... ...como le pasó en esas críticas a Tamara... ...o como la está pasando a otros compañeros... ...que hay que ver las circunstancias que se encuentra cada uno... De dentro de la cárcel bueno, Tarrio no solo escribió sobre la prisión y para hacer el reflejo de un libro que no se han castigado que no se han perdonado que se han castigado hasta su muerte Tarrio, como digo, pues eso, la continuidad de toda la lucha que intentó, que las fugas eso les jode morgollón los motines también Y el tema de denunciar y sacar a la calle la realidad de las que se vive en las cárceles del Estado español y sus castigos en comisarías, pues eso les ha jodido mucho y a tardío no se lo han perdonado. De hecho, cuando ya estaba para terminar su condena, no le dejaron hasta el final. De sus días que pasó en, en, en, el, en el hospital donde la madre pues poniendo un poco de esperanza para saber llegar hasta la parte última de lo legal se llegó a denunciar hasta el Sergas gas eh, que bueno pues el proceso fue rápido había había que pagar en un proceso de 5 días 500 euros que lo esperábamos del de euro que se llevaba por cada libro río que siempre ha habido que reclamarlo continuamente ese dinero que era un euro de de cada libro para poder llevar a cabo lo que Tarrío quería cuando escribió ese libro que era que ese dinero fuese para las personas presas o por lo menos lo acordado fuese para las personas presas y la madre así lo hizo hasta el final que no que no que ella no cree en la justicia ni nada porque a su hijo se lo dieron con los pies por delante Pero sí que llegó, y con los cuatro tratamientos que le dieron al final en Tarrío, siendo expulsado al somier de la cama, con, con no dejando a la madre ni siquiera visitar a su hijo en los últimos días de agonía, ni a sus hermanos que vivían en Suiza, ni a los compañeros que estaban de oveja negra haciéndoles el apoyo a Pastora durante esos días, pues con esos cuatro tratamientos diferentes contra el Sida, fueron una de las causas de las que la llevaron a la muerte a Tarrío. Digo esto porque dentro de presos de Aliza, que también actualmente está en ex contra impunidad el compañero Manuel Soto pues es un médico que lleva unas terapias eh, natu naturópatas o naturistas eh, que Tarrio ponía en práctica sobre el tema de cómo curar lo que llaman enfermedad porque fue portador de, del SIDA ¿no? que es un poco pues también la concentración que se están llevando ahora estos días del tema de, de, la, de la hepatitis T eh, todo esto se está denunciando conjuntamente porque Pastora ve que a pesar de que se haya muerto su hijo y haya hecho el reflejo que ella va comentando en las charlas pues da la casualidad que de los pocos lugares en la península ibérica donde se juntan las madres o por lo menos los colectivos que a veces echan de menos de ver quién se come realmente las situaciones de una persona cuando está encerrada ¿no? y da la casualidad que se hace un colectivo donde van pasando otras madres con un conflicto igual o a mayores de grave como el que han vivido otras madres en este caso, pues como estaba hablando del Tarrio una vecina del propio pueblo de Arteiso, de, de Diego Viña que es un chaval que murió ya también hace unos años con veintipocos años de edad hijo de una esguardia civil ...y que, bueno, pues la madre Carmen... ...en Nais contra Impunidad está llevando esta denuncia... ...de las cuales hay 15 personas... ...imputadas... ...y Diego Viña era un chaval, pues que una tarde... Eh, ...fue a ver... ...a su padre para recoger unos papeles... ...y bueno, se quedó allí a dormir... ...no llevó la motocicleta como solía llevar... ...y tuvo una discusión con su padre... ...y en esta discusión el padre de... ...que es, es guardia civil... que llegó al cuartel de la Guardia Civil de Arteiso... ...y Diego Viña pues apareció asesinado no de, la, de, de los cinco guardias civiles que están imputados en este juicio argumentaban que este chaval fue al cuartel de la guardia civil de Arteixo y sacó y ahorcó con unos pantalones vaqueros de lo cual es difícil que sea creíble su versión y además que un chaval joven no se va a suicidar a, a un cuartel de la guardia civil así sucede también con el hermano de de frankdel way abogado de la asociación que también pues, murió en, circun en circunstancias bastante raras en, en la cárcel también por el tema de los tratamientos Pues por la situación de que también era una persona consumidora de droga drogodependiente y también pues como en circunstancias como Tarrio diferentes tratamientos eh, fue asesinado a manos de la custodia de instituciones penitenciarias del cual también se hace una manifestación y se va denunciando pues que se quiere saber cómo murieron todas estas personas así también como de Antonio Payas que es un chaval de Santiago de Compostela que apareció en las puertas de la comisaría de Santiago de Compostela y del cual se desconocen los hechos ni, ni nada ¿no? de cómo fueron las, circun las circunstancias de la muerte porque se le pide a instituciones penitenciarias que han estado bajo custodia estos cuerpos de cómo han muerto los hijos de estas madres y bueno pues todo dan circunstancias y se lo quitan de encima y ni siquiera lo reconocen porque no quieren aumentar si os dais cuenta el número de malos tratos o asesinatos por instituciones penitenciarias en las cárceles o en comisarías. Normalmente no hay un seguimiento por parte de, del Estado de todos los, los departamentos que tienen o delegaciones o demás de tener todo controlado y sin embargo en el ámbito penitenciario no figura nada de ámbito legal que ampare o siga o haga una continuidad de esas denuncias que se vienen poniendo años y años asociaciones coordinadas contra los malos tratos y torturas que se hace un informe en el que año tras año se intenta trabajar todos estos casos que estoy comentando han sido incluidos en estos informes y se han denunciado pero lo que hacen las madres es llegar como hoy hoy estoy aquí yo presente porque no han podido estar ellas pero lo que venimos haciendo actualmente es también las tratar de contagiar a todas las familiarias y amigos para que se llegue a, a poder hacer un conocimiento popular que, que son las universidades populares sobre conocimiento y hacer un asesoramiento jurídico penal para que en situaciones como se les dieron a estas madres que no, subieron, no supieron actuar en el momento adecuado por la limitación de tiempos que conlleva el tema de los médicos forenses y el tema de los plazos para poder de, poner de nuevo, o que el cuerpo cuando sale de la cárcel o cuando sale de la comisaría antes de que lo lleven al tanatorio y lo maquillen y todo esto pues se pueda paralizar de hecho ya hemos para... se paralizó uno en el que estuvo presente una compañera de punto de fuga que fue de Ramón Barrios que en este número de punto de fuga viene un artículo de un chaval que salió estaba en, en castigo en un centro de menores de, de Villaverde y en uno de los ingresos de fin de semana que tenía que hacer pues el chaval era un joven antifascista y yllería de topar con un segurata fascista con una bronca y este segurata pues se lo cargó se lo cargó y el segurata en los centros de menores hay que decir que actúan bajo el parámetro de la, de, la, de la orden de la educadora social quien es quien tiene el más alto cargo de poder de autoridad en este tipo de centros por no desviarme de lo que estaba comentando en lo que la madre está denunciando conjuntamente con estas madres de Diego Viña de Antonio Payas, de Francisco del Buey de David Blanco que es otro chaval que apareció en las cárceles de Gijón también en la comisaría de una familia pobre, porque da casualmente que todos estos sucesos que estoy hablando no son de familias ricas la familia de David Blanco son dos paisanos que montan en el mercado con la basura que se encuentra por ahí y cuatro trapos que consiguen por cuatro pesetas para poder sobrevivir y tirar para adelante y sobre todo poder mantener el hijo que se quedó sin su padre porque se lo cargó la policía de Gijón y del cual lo mantienen ahora sus abuelos el caso está cerrado de esta familia de David Blanco están pidiendo la reapertura del caso porque también pues todas estas familias eh, conjuntamente con colectivos nos presentamos a la audiencia para que nos pudiesen hacer caso por un lado pues para hacer las denuncias del FIES que hasta hace unos años no ha tenido un periodo un pequeño guiño de reconocimiento dentro de lo que es el Código Penal sobre sus castigos y tampoco se han hecho caso. Entonces todos los años se sale en, en Coruña, en frente de la iglesia de donde celebran el Día de la Hispanidad, que va a ser dentro de una semana y poco, Eh, la, delante de la iglesia donde se concentra la Guardia Civil, pues hacen una concentración en memoria de todas estas personas que murieron a manos de, de la mayoría de estos Guardia Civil, no de Arteiso y demás, para que hagan un reconocimiento que fueron ellos los causantes de la muerte de, de estos compañeros pues que hoy ya no se encuentran entre nosotros. Estas madres actualmente se encuentran imputadas, 15 de ellas, entre ellas pues está Don que es la madre de Soseta Río, está imputada también Carmen, la, la madre de Diego Viña, la hermana y la prima, están denunciados dos abogados, o sea, personas de la organización que simplemente a una madre que la han quitado a su hijo y se la han dado con los pies por delante, solo le queda la voz, porque ya han intentado llevar la lucha por la vía legal, como os decía, de que Pastora hasta el final del todo intentó y continuamente de que le den una explicación de por qué a su hijo se la han dado con los pies por delante. Porque no hay un reconocimiento ni por parte del hospital ni por parte de instituciones penitenciarias que la hagan caso. Entonces pues se pide un poco la solidaridad y de hecho se ha estado haciendo unas charlas a nivel peninsular para poder tener en conocimiento y poner en conocimiento las circunstancias de las que os estoy hablando, que si queréis luego, pues por no enjabonarme mucho, ya que hemos empezado tarde, detallar si queréis cada caso, pero estos casos pues se están poniendo en conocimiento en charlas que se han estado dando por la península y bueno, pues hay también el número de cuenta en ICE contra impunidades para poder afrontar las posibles multas porque les piden a cada una de estas personas 3.600 euros de multa y de hecho seis meses de, de castigo con, con encierro y bueno, pues actualmente se acaba de presentar el recurso hace un par de meses y estamos a espera de la respuesta que todavía no, no se ha tenido noticia para saber cómo va a seguir este proceso de las de las 15 personas procesadas que es lo que le queda a una madre no cuando le han quitado a su hijo instituciones penitenciarias a o sea, mata a tu hijo en la comisaría o en la cárcel o pues solo le queda la voz a una señora de 60 y pico años pues poco se va a poder fuerza, que ganas tiene eh? pero a ponerse a reventar cristaleras por ahí a reventar cajeros o lo que sea y con lo único que les queda pues en estas charlas y en estas concentraciones pues hacer por un lado eso otra de las cosas que se viene haciendo con contra impunidad, la organización de todas estas madres y de personas que ya han salido de la cárcel o en tercer grado eh, es, han abierto un local conjuntamente con los que anteriormente llevaban el espacio de Palavea en Coruña, el Ateneo Libertario que lleva por homena para homenajear al compañero el nombre de Soseta Río en este Ateneo que lleva poca trayectoria de vida, los martes y los jueves, que se hace también en Santiago de Compostela, se viene realizando un asesoramiento jurídico penal para que todas las personas podamos tener un conocimiento y asesorar. Digamos que las personas que se encuentran actualmente acercándose al colectivo de NICE, que están en tercer grado y todo, pues ponen también en, en práctica la solidaridad con aquellas personas que se encuentran dentro de la cárcel y no tienen eh, esa facilidad de ese asesoramiento por la circunstancia que ello conlleva hay que tener en cuenta pues que en la cárcel no entra al rico entramos los pobres y para poder tener todo este conocimiento poder tener el apoyo pues nos tenemos que amparar ante organizaciones como las que venimos organizando que no cobramos ni un puto duro pero da casualmente que algo de lo que también es pobre es el movimiento libertario es el tener conocimiento de sus tablas de, de ley ¿no? y cómo defendernos ante ella y cómo actuar entre ella y sobre todo a una cuando se encuentra dentro. ¿no? Hay muchas personas que se encuentran bajo una condena de años de castigo, que si no tienen ese asesoramiento jurídico, pues se tiran igual 9 diez años. Hay que poner en conocimiento que Amadeu Casellas, Joaquín Garcés Villacampa y demás compañeros, no Miguel Montés, pues salieron a la calle también por una circunstancia de hacer una reivindicación y petición, una condena que había pasado ya el plazo de los años de castigo que, que tenían que estar adentro y bajo ese parámetro irregular de ley que estaba haciendo instituciones penitenciarias llegaron a poder a estar de nuevo en la calle no solo en esta línea de digamos pues como nos puedan calificar algunas veces de ser personas pues as asistencialistas o así, para nada, de hecho el abogado pues ha, ha abierto conjuntamente con Naiz NICE una casa que se encuentra en Portomouro, en cerca de Santiago de Compostela, la Fundación Senesquencer, que es una casa en donde se está rehabilitando eh, el espacio de un horno que se distribuía pan para todo el valle y las personas pues que le encuentran con dificultad de poder tener algo para poder tirar para adelante y poder mantener la economía del alquiler del local poder editar las publicaciones porque no reciben ni una subvención y se pretende seguir editando el libro de Tarrío, el libro de bot y el libro de Gabriel y otros libros pues poder tener una base económica se han sembrado también setas y taque y bueno, pues en esta fundación a personas que se encuentran entran en una situación de que necesitan un contrato, un lugar para poder ser localizado por, por algún ejército de autoridad del Estado, pues está esta casa donde también las personas no se las obliga a hacer nada, simplemente pues facilitarle a esta persona que no se encuentre bajo el parámetro asistencialista, eso sí, de ONGs como Reto, Remar o ciertas ONGs o que ponen en práctica, que meten al cristianismo en la cabeza y una adecuación de la cual, nice contra impunidades no estamos de acuerdo en potenciar sobre todo a personas que lo que tienen que hacer es disfrutar de la vida, sobre todo no después de haber sufrido tanto y haber sido tan castigado pues poder tener un espacio en el que puedas realizar tu vida sobre todo con comodidad, pero así como lo que hacen en solidaridad con otras personas y sin miramiento de etiquetas políticas no pues ya puedan estar llegando personas de, de que les están metiendo también mucha caña a la gente independentista gallega o a otras personas por circunstancias de drogadicción o por circunstancias de robo o personas anarquistas también pero no se hace una distinción y en esta aglutinación de no nice es contra impunidades se hace esta línea de actuación eh del que no ha hablado y también participa dentro de estos colectivos de los que estoy nombrando y especificando un poco la realización de ejercicio que hacemos es José María botano Botanacao Doti, que es un compañero que también estuvo en presos Galiza y bueno, pues una persona que en los años 70 estuvo presente las luchas libertarias de Galicia también participé de la Cruz Negra anarquista en su día de los años 90 antes de que se apareciesen los infiltrados y todas estas cosas que se fueron al garete, la cruz negra anarquista parece ser un poco también por esos años, pues editó un libro reflejando a modo de novela las circunstancias de la entrada de la heroína, como ha pasado y sucedido en, en muchos lugares del Estado Español, y en, en una aglutinación donde había casi 20 personas, algo más de una docena en un colectivo libertario y que empezaron a consumir la ruina con un total desconocimiento pues Botti reflejó a modo de novela, no con su autoría propia, sino con el reflejo de contar la historia y la experiencia de, de aquellos años de, de vida de todos los, sus compañeros es decir, no es un libro en el que salga reflejada su vida, sí, sí que viene una parte de él, pero es la de todos compañeros eh, reflejado en varios capítulos hace el arranque explicando eso de dónde vienen que emanan un poco por aquellas épocas yo creo que no las viví pero mucha de la gente pues a partidos comunistas organizaciones comunistas pero que más tarde fueron iniciándose a tener conocimiento y a tener lecturas libertarias y se fueron más pues, inundando y fraguando en, en el pensamiento libertario en el pensamiento anarquista y bueno, pues con la introducción de la heroína pues llevaron un estado de autodestrucción porque él es como lo refleja unos años de, de autodestrucción en la que se encaminaban pues a coger un vehículo y ponerse a recorrer kilómetros y en, y en ese camino pues todas las farmacias que pudiesen entrar y como antiguamente las farmacias se hacían todos los fármacos allí mismo pues se llevaban la heroína y la cocaína puramente para ponerse unos tiempos que te cagas y empezaron pues a experimentar con todo el tema de, de los tripis a escuchar jan joplin y todas estas cosas de aquellos años a viajar a ásterdam pero más tarde pues volvió otra vez a toda esta actividad viva no de los años en los que estuvo preso y si siendo participe también de lo que fue la coordinadora de presos en lucha la copel lo que se conoce de la historia de la copel que no voy a especificar qué es la copel y, y demás fue participe y luego años más tarde pues llegó a salir a la calle y él se puso a la calle a seguir denunciando pues lo que estaba viviendo sosés que fue también compañero y en el que en el actual libro que se ha editado en regalo a pastora que sale pastora hablando en un capítulo que luego pues la compañera quiere leer así algún poema de los que leyó de los que escribió Tarrio y demás José María Botanacao ha venido haciendo un trabajo de lucha anticarcelaria y de los cuales ha sido también, junto con su compañera Amaló, eh, represaliados en la marcha contra la cárcel de, de Teixeiro. Una marcha la que ha tenido una represión los primeros años. Se hace el último día del año, en diciembre, un año les picaron la rueda de veintitantos vehículos... Allí pues no había suficientes grúas para poder recuperar todos los automóviles. Al año siguiente se organizó un autobús, el autobús entraron y estuvieron controlando pues con fotografías y la documentación todas las personas que iban allí y bueno pues siempre las multas se las ha tenido que comer el Boti y su compañera Amaló porque no cesan en continuar denunciando pues las dejaciones que él ha vivido y las que han vivido pues demás compañeros como actualmente Gabriel Pomboda Silva es otro de los compañeros que ha sacado un libro a modo de diario que se llama Diario de un Delincuente que editó Klinamen que actualmente pues ha editado estos textos reflexivos de ante de las descripciones de córdoba de memoria de soseta río y demás historias pues un poco para eh, reactivar un poco su debate y poder también facilitar la dirección de contacto que se encuentra en, en topas a raíz de, de la pelea que ha tenido con el director de alama el director de alama se conoce como hitler entre las personas presas de, de alama que en un periodo de menos de cinco años ha escupido cuatro cadáveres esta cárcel de alama del cual gabriel pomada da silva cuando vino de alemania porque fue fugado y, y bueno pues le pillaron en la fuga con otros dos compañeros que también cumplieron condena pues una vez cumplida esa condena en Hassel, pues le volvieron a traer a Valencia, porque normalmente cuando te traen del extranjero para hacer cumplimiento de condena en el Estado Español, pasas a, a Valencia y de Valencia ya pues le llevaron a Madrid y le conducieron hasta la el porque él estaba pidiendo pues el acercamiento a la familia, que es gallego y su madre y su hermana viven en Ferrol y por eso quería ese acercamiento, le llevaron a lama en Alhama ante estas circunstancias de muertes, vejaciones, con como Javier Guerrero, que es un compañero que ha estado más de tres meses en huelga de hambre y que se han estado haciendo las concentraciones en el juzgado de vigilancia penitenciaria y de y también de del hospital penitenciario en, en Vigo, pues bueno... Eh, tras las denuncias y con el, la pelea esa con el director, como castigo le llevó a Topas. Le llevó a Topas tras ese castigo porque Gabriel conjunto con José en Topas nos han callado y bueno, pues en el libro salen reflejados capítulos de las vivencias en las que se ponían pues en comunicación para hacer esos intentos de fuga que algunos fueron fracasados y otros, como decía, de horas, así como de las reivindicaciones y chapeos que se hicieron, ¿no? Gabriel actualmente pues se ha estado intentando hacer una revisión de condena por los 30 años que lleva ya dentro de la cárcel porque bueno pues aquí somos todo europeos y toda la ley es europea y un euro vale lo mismo aquí que en Alemania pero los años de condena y de castigo parece ser que no valen y los ocho años que Gabriel se ha comido en Hasen no le vale para poder hacer una refundición de condena y que hoy en día se encuentre ya en la calle. Gabriel pues una de las cosas que ha hecho la petición a raíz de que empecemos con las presentaciones de, de los libros de eso sé pues es también un poco pues que la gente aunque no tenga dos euros para leer este panfleto se lo puede llevar gratis y no puede hacer esa colaboración y pide pues un poco también el tema de las cartas que ha tenido pues un castigo en el que no las no la han facilitado la comunicación a pastora y a la madre de Gabriel, hasta hace unos meses. Siempre las han estado denegando la, la visita. Las, las las visitas están siendo grabadas de cualquier persona que vaya. Así que no es que estén haciendo un seguimiento de cualquier persona, sino que son tan inútiles que encima nos hacen perder cada vez que se va a visitar pues el tema de la cabina para poder tener un control, porque es acusado de ser el organizador de todo el tema de la, de la organización Fight Free, ¿no? de lo que ayer hablaban en la charla, del triángulo este anarquista de Grecia, Italia y el Estado Español, y bueno, pues bajo ese castigo y que no se sigue hallando pues sigue teniendo este tipo de castigo que no sabemos hasta, hasta qué punto va a llegar la situación de Gabriel. Y por lo demás, pues decir que como presentó por terminar otra de las publicaciones que actualmente estamos bastante parados porque andamos con estas denuncias, con estas visitas, eh, una de las compañeras se encuentra también en Bogotá denunciando a los a, a los narcotraficantes, se viene trabajando en Madrid con el número que sacamos, punto de fuga sobre la autogestión de la salud, una compañera está actualmente trabajando el punto en práctica porque todo lo escrito en Thank yeah. you que se plantea tiene que tener una práctica pues nos encontramos en esta situación también porque se van teniendo críos y no tenemos tiempo para todo y todo lo que requieren pues, todas las personas porque Punto de Fuga no es un colectivo al uso de asesoramiento a las personas presas simplemente hacemos el apoyo de dar voz a sus a sus denuncias a sus conflictos en un periodo de reflexión que cambió de periódico a revista porque todo lo que se venía moviendo y circulando dentro de la cárcel de esos ejemplares que eran 2.500 apoyados en colectivos y bueno, hemos llegado no ponemos barreras en este tipo porque lo distribuyen hasta curas dentro de la cárcel, el punto de fuga pues hemos llegado al punto de análisis y llegar a poner en comunicación, en comunicación es que sea como textos que valgan de empuje a las personas que bueno pues como nos encontramos las personas que estamos en la calle que cuando vamos a los tajos pues tienen conocimiento de que igual hemos sido personas organizadas en contra de la explotación laboral y siempre diciendo joder, porque hay que pelear porque las horas extras no sé qué y estas circunstancias cuando se dan dentro de la cárcel porque hay que hacer porque hay porque hay? ¿Por hay el por qué hay muchas veces se queda en el por qué hay pero no en una línea de acción directa o de actuación o por lo menos de conocimiento en el que se asesoren o se apoyen o se pongan en conocimiento que hay a gente poca pero hay gente que en la calle está trabajando y apoyando a las personas presas nosotros lo que venimos haciendo pues es esa reflexión porque ese conflicto que no solo es de las personas que se encuentran en la cárcel como es la reforma del código penal que al menos de nada en unos años ha habido unas aprobaciones que, bueno, pues en el ámbito laboral, ¿no? En las reformas laborales todo perro pichichi sale a la calle, ¿no? Pero en las circunstancias de la reforma del Código Penal es una de las cosas que hemos intentado potenciar con, con un artículo que elaboramos, con personas que se han comido veintitantos años, aislamiento, con abogados que están sacando a compañeros de pues que las cusan de cosabotajes, pues, de 30 no sé cuántos sabotajes, a los compañeros de Operación Piñata y Pandora, y que la vida es abogados hemos ido haciendo la elaboración para que estos textos tengan una validez y tengan una nutrida conocimiento para poner y dar una chispita a todas estas personas presas que cuando hagan las lecturas conjuntas en vez de dar misa como hacen en topas o la lectura que puedan hacer les llega a encender un poco esa, esa chispa de no ser simplemente meras personas que cumplen una condena dentro de la cárcel sin más, sino que intenten revivar algo más y sobre todo ver la situación de un conflicto entre todas las personas presas y no a individualizarlo como pretenden hacer en el día a día de la cárcel. Hacemos 5.000 ejemplares, los hemos estado distribuyendo gratuitos, de estos nos quedan un porrón porque sacamos 5.000 ejemplares y como no teníamos ni un puto duro y ya nadie nos aportaciones económicas como antes, pues pusimos a 1,50 pero ya hemos logrado solventar supuesto coste económico porque hemos decidido no pagar a la imprenta, les pagamos una parte, pero como de los dos últimos números no nos hicieron bien el trabajo, pues es la decisión muchas veces que tenemos los, los anarquistas, ¿no? Que somos a lo mejor que nos catalogan de irresponsables o white trapas o lo que sea, pero además, igual trapas el entregar un dinero o hacer un encargo y te lo den una mierda de trabajo y encima les digas que lo vuelvan a hacer y te piden otra vez 1.000 o 2.000 euros o lo que sea, por eso hemos llegado a solventar esa situación económica y si queréis ejemplares, pues aquí en este número que hay copias en varias distribuidoras de las que están presentes hoy aquí en la feria y que durante este año estuve presentando en Minisalén, en un espacio que estuvo ocupado, en la librería de Transitan, hablando sobre los malos tratos y torturas en las prisiones de las cárceles del Estado Español es a donde más se extiende la pública acción esta del punto de fuga. Sobre papel, pues también se ha venido trabajando años y años en otras publicaciones que se sacaron, como fue el panóptico, del cual pues se tiene otra vez en esta línea de representar las luchas anticarcelarias en el papel, pues hacer unas colecciones desde el arranque del libro de Tarrio y se va a dar esa continuidad. Hemos arrancado con el libro en gallego. Hay que decir una cosa que no lo he comentado, que el libro de Soseta Río ha sido traducido al italiano ha sido traducido al alemán, al francés, al inglés, se ha distribuido por todo el mundo. Nosotros hemos hecho un rastreo por internet con la ayuda de Hacker para tener en conocimiento de todas las cantidades de ejemplares que se han editado por el fraude que nos han hecho las editoriales anteriormente con esta edición, de que no hemos visto que las cuentas sean muy muy claras, pues hemos hecho este análisis para saber el conocimiento y tenemos el conocimiento que se han traducido a muchos idiomas y sabemos que bastante de estas publicaciones de, de Huye Hombre Huye en otros países, pues está apoyando a familiares o a personas presas con este dinero que es con lo que se va ayudar con la venta de este libro, para mantener, como decía, el alquiler del Ateneo Libertario Seseta Río y poder mantener también pues, todo el gasto de procuradores y demás gastos que vaya a tener la asociación en ese asesoramiento jurídico, así como otras personas que están en Francia, porque también pues hay personas con las que estamos en comunicación que se encuentran encerradas en Francia, que no tienen ni siquiera ropa para vestirse. Y se están enviando pues también paquetes de, de ropa y bueno, pues esto no sé si será también un acto asistencialista, humanista, no sé, yo por lo menos no estoy en contra, soy humanista, no sé, en ese aspecto y pues... Que me, que me ponga la guillotina, me castiga con quien quiera, pero a una persona que se encuentra con este castigo y veo que está jodido, pues no voy a dejar de denunciar su situación y defenderle y todo lo que podamos apoyarle, pues lo vamos a hacer en, ese, en esta lucha anticarcelaria que tanto hace falta poner en reflexión y que si queréis, pues por ultimar y comentar un poco lo que Tarrio venía a explicar sobre los ficheros internos de especial seguimiento que no he detallado eh, sus diferentes módulos para que no tengan conocimiento. Como decía anteriormente, esta práctica de castigo está regulada por cinco diferenciaciones entre jiménez como decía pues anteriormente solo hubo dos pero con las reformas llegaron a cinco por un lado es en, el, en, en uno de los pies es el que meten simplemente pues a todos los carceleros policías para palabras por la de la seguridad que dicen de los conflictos con la demás vivencia con las personas reclusas dentro otro es realmente para, la, para todas aquellas personas calificadas como peligrosas que son las pertenecientes a bandas armadas con las organizaciones y demás colectivos en los que les meten este tipo de castigo otros a las personas narcotraficantes y el último pues por el tema de violadores y personas que han hecho fraudes económicos y este tipo de cosas la celda viene a ser una celda que pues mide básicamente de ancho no más de 2 metros y de largo algo más de y poco más que tres metros en el que están encerrados algunas veces las 24 horas del día algunas veces 23 que salen al patio la mayoría de las veces o se ha estado saliendo al patio en el caso como de José solo, al patio eh, porque es una estrategia dentro del manual cubar, el manual cubar que lo explicamos en este artículo del punto de fuga es una es una aplicación de castigo de forma internacional para personas que se encuentran encerradas es intentar evitar todo acto sensorial con si es de días si y de noches dónde está la familia que ahora es las comidas las comidas serán frías a deshoras por debajo de la puerta en la, cel, en la celda de aislamiento tiene dos puertas en una de ellas la que se llama el cangrejo donde sólo tiene dos aberturas una para que te la vuelta cada vez que se acerca el, car el, el carcelero para cuando te van a hacer conducción o no te van a sacar a la calle para esposarte y otra, pues todo la, la comida que muchas veces han denunciado pues que te llegan a que la que termina arrastrada por el suelo la comida, te te sirven ahí el plato como si fueses un perro la retirada de colchones también es lo que viene realizando no tienes un espejo no te dejan a veces tener ni siquiera una fotografía se pierde la, también pues la vista se pierde bastante al ser lugares oscuros y de hormigón que son mesas ancladas a, al suelo y la, y la placa de hormigón que donde se pone también el colchón está anclado a, al suelo para que no puedan ser objetos como ellos catalogan de peligrosos de hecho no se considera como una herramienta reglamentaria de vestimenta llevar calzado con cordones, pues supuestamente que te puedas llegar a suicidar donde, como antes se comentaba en alama les están poniendo las sogas desde los techos para que se cuelguen ellos mismos, les facilitan ya este material y van con chanclas y con un buzo sin bolsillos para que evitar pues que se puedan guardar cualquier cosa por esa supuesta seguridad en la que se quieren amparar como decía pues este este tipo de castigo además del cual muchas veces no se callan aún aún estando en este tipo de celdas llamadas como la avenida a llamar la cárcel dentro de la cárcel Pues se hace también el aislamiento de separar también por, por diferentes modulares Para perder la la... todo sentido sensorial con el compañero que está apoyándote cuando haces una reclamación o cuando chillas para que hagan una paralización de los castigos y torturas pues que viven estos compañeros no sé qué hora es, pero igual por aquí sí. prefiero abrir más un turno de preguntas o cuestiones eh, para reflejar un poco el tema de la lucha anticarcelaria o el tema de la cárcel en papel, se puede profundizar más pero habiendo empezado tarde tantas publicaciones que se han querido abordar pues si queréis alguna pregunta